Atención, atención, el vuelo 502 con destino a Palma de Mallorca, puerta número 3. Volamos hacia el el vuelo 802 que despegó de Madrid poco nos falta ya para poder divisar eh, la tierra que puso Dios en medio de la chama Este es el cinturón, vamos a autorizar el vuelo 502, gracias por su atención, en nombre del capitán, que ustedes lo pasen bien, en Mallorca, puntual.